Casi las 3 de la tarde, hace 18 años, en 18 años, 11 de septiembre, 11S, casi a las 3 de la tarde, un avión, el primer avión, impactó contra una torre, la Torre Norte del World Trade Center en de Nueva York. Minutos después se producía el segundo de los atentados, el segundo de los aviones que se estrellaba contra otra de las torres gemelas en Nueva York. Y unos cuantos minutos después, la actualidad se situaba en dos puntos. En Washington, en el Pentágono, un nuevo avión se estrellaba contra la fachada. Una de las fachadas del Pentágono y otro avión, el cuarto avión, en Pensilvania, se estrellaba contra el suelo. ¿Qué pasó realmente? Desde entonces se han pasado 18 años que se han cumplido esta semana, desde entonces hay muchas incógnitas, hay muchas preguntas, muchas informaciones, y pero todavía no hay una respuesta definitiva. Hoy no vamos a ofrecer esas respuestas eh, definitivas, eh, pero vamos a hablar un poquito de este asunto y lo vamos a hacer con un gran especialista, periodista, investigador, ha estado con nosotros en alguna ocasión y hoy hablamos eh, con él una vez más, con Miguel Ángel Rodríguez. Eh, muy buenas, ¿qué tal? Miguel Ángel Ruiz. Hola, muy buenas, Bruno, oh, encantado. Hola, Miguel Ángel. Eh, lo de Miguel Ángel Rodríguez he pesado en otro. Es eh, que me apunto. Mar, Mar, Mar, está aquí Mar, Mar. Pero Mar es Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, nos hacemos una pregunta. Eh, es muy directa y es la que se hace todo el mundo, ¿eh? Y, y no me duele prendas al hacértela. ¿El 11-S fue un autoatentado o no? A ver, yo... eh, Un auto atentado como tal, yo no puedo saber exactamente el papel que jugó el Gobierno de Estados Unidos. Es muy llamativo que después, después de 18 años no exista un juicio sobre que trate de esclarecer todo lo que ha pasado. ¿no? Eh, yo lo que puedo decir, con, y concluir con un grado bastante razonable de certeza, es que el Gobierno de Estados Unidos ocultó información crítica sobre el 11-S. Eso yo creo que se puede decir por muchas de las lagunas que hay, por muchos de los indicios que muestran los datos. Ahora bien, lo que sería difícil es saber si simplemente fue un autoatentado y permitió que, que, que Al-Qaeda actuase o si lo que hizo fue instrumentalizar un atentado que en principio no habían cometido ellos. Entre las informaciones en las cuales no nos contaron toda la verdad, seguramente destaca lo ocurrido en el Pentágono, ¿no? Eh, bueno, a nivel aeronáutico eh, está por un lado el tema del Pentágono, como bien dices, que suscistó muchísima polémica. A mí me llama eh, poderosamente la atención otro elemento, y es la desaparición de las cajas negras de los dos aviones que impactaron eh, que impactaron tanto en la Torre Norte como en la Torre Sur. Según, por ejemplo, Reza, eh, que fue el, el informe oficial de, de, del 11S, eh lo que dice el informe es que ninguna de las dos cajas negras de esos dos aviones pudieron ser recuperadas. Eh, yo no sé si, si los oyentes se dan cuenta de lo excepcional que este, que es este dato. Son cajas que están especialmente diseñadas para soportar eh, presiones grandísimas, tanto de temperatura eh, como, por ejemplo, de, de, de presión, ¿no? porque aguantan 3.400 Hz están situadas en la cola de los aviones, de tal manera que si un avión impasa contra un muro, el propio eh, el propio avión hace un poco como de muelle amortigua, eh, digamos, la, el, la caja en el fondo lo que está diseñada es para sobrevivir, sea cual sea la condición del avión. Eh, en el 11S, no solamente, eh, cada, porque cada avión tiene en el fondo dos cajas negras, En el 11S no sobrevive ninguna, o sea, pero absolutamente ninguna de las do, de las cuatro cajas negras que tenían que tener esos aviones, como dice el informe en la página 473. Esto que prácticamente nunca ha ocurrido en la historia de la aviación, y además es que es, como digo, es una posibilidad de entre un millón, sí que tenemos, por ejemplo, eh, eh, testimonios que van en contra de ello. Uno sería el testimonio de Nicolás Remasí, de que fue un bombero, que en el, bueno salió de, especialmente publicado en un libro que se llama Detrás de la, escena, de, de la escena, Zona Cero, publicado por Gail Swanson en 2003, donde tenemos un bombero que él afirma que llevó al FBI ante tres de las cuatro cajas que, que consiguieron recuperar y que el FBI se las llevó. Y como digo, eh, este este trabajo de investigación, en el fondo, cuando, cuando vemos la información publicada al final, Vemos como que en el informe oficial eh, el gobierno niega que nunca hayan tenido acceso a esas eh, cajas negras. Y yo de verdad creo que ahí realmente están mintiendo. Y una cosa que realmente parece que ocurrió es que se cumplieron algunas profecías. Eh, profecías entre comillas. Hay eh, cosas que habían dicho que tenían que pasar las eh, personas que estaban en el poder en ese momento. Bueno, eh, es que la relación también del 11-S o del gobierno con el, con el 11-S fue muy curiosa. no eh, Hay un, un dato que a mí me, me apasiona absolutamente, que además es muy desconocido, y es que eh, en aquella época el gobierno de Estados Unidos, concretamente el que fuera el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, eh, tenía que dar una rueda de prensa para justificar la desaparición de partidas presupuestarias de defensa que ascendían a 2,3 trillones de dólares americanos que serían 2,3 billones de dólares eh, eh, en español ¿no? esa era una cantidad que era varias veces el presupuesto de defensa de, de, de Estados Unidos en un año y curiosamente eh, Donald Rumsfeld que tiene que salir a la palestra como político como, eh, como secretario de defensa a explicar por qué estaba faltando ese dinero curiosamente elige una fecha que para mí es muy simbólica, elige eh, la fecha del 10 de septiembre de 2001, exactamente un día antes del atentado. Esa es una noticia tan desconocida porque no trascendió en ningún momento porque los atentados que se produjeron a las 8 de la mañana del día siguiente hicieron que esa noticia quedara sepultada Eh, pues de alguna manera también entre los escombros de las propias torres géneros. Y también es cierto que la CIA tenía información sensible y, y bueno, pues al final no, no se detuvo y no se tomó muy en cuenta, ¿no? Bueno, de lo que se suele hablar es una especie de descoordinación por parte de los servicios secretos, tanto del FBI como de la CIA. Eh, hay un libro bastante interesante sobre esto en el que muestra cómo algunas de las rivalidades ocurridas por estas dos, dos grandes agencias de Estados Unidos hice que entraran, no voy a decir en una rivalidad, pero sí en una especie de eh, ocultación de datos o no compartición de datos, lo que provocó que la la inoperancia, que el tener que haber sido una coordinación entre el FBI y la CIA, no les, les, no les permitió ver el cuadro completo de todo lo que estaba ocurriendo y que de alguna manera aquello repercutió directamente en que no fuesen capaces de, eh, vamos a decir, de, de anticiparse, a la amenaza que, que estaba en cierne. Lo que sí es cierto es que Bin Laden era una persona que había colaborado en varias ocasiones en el pasado anteriormente con la CIA. Sí, además es que es muy curioso. Evidentemente, yo creo que, que, que esto se ha contado en La Rosa muchas veces, ¿no? de cuál es el papel de la CIA en la creación, y vamos a decir creación, financiación, entrenamiento de, de, de Osama Bin Laden. Yo creo que eso es bastante conocido. Pero hay otros aspectos que también son como muy curiosos, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en lo que era la página de los más buscados del FDI, ese Most Wanted, eh, Osama Bin Laden nunca fue oficialmente acusado del 11S. En la página de los Most Wanted, él estaba acusado de los y sigue atentados. Sin estarlo, ¿eh? Claro, pero es que él estaba acusado y, por los y lo atentados. Por de... eso, pero sigue sin estarlo, ¿eh? ¿eh? Sí, es que es tremendamente llamativo porque... Sí que después del 11-S, Estados Unidos entra en la guerra con Afganistán, busca a Bin Laden, de hecho cuando la encuentra ni siquiera le capturan vivo, es decir, le matan. Él siempre estuvo acusado de los atentados de Tanzania y Kenia, y por otro lado se, pro se produce eso. Yo organizo una, una guerra para ir contra Bin Laden, pero oficialmente nunca, nunca le acuso de que es el mayor y más fragante supuesto atentado que comete contra Estados Unidos. Manuel, Juanjo, Madó, ¿qué opinión tenéis sobre el 11C? Ese momento, esa fecha que cambió la historia de la humanidad, hubo un antes y un después, acabó un siglo, comenzó otro, fue el final de una era y comenzó de otra. Yo en casos así siempre recuerdo aquellas palabras de Warren Sánchez, que decía yo... que de Warren sé. Sánchez? Sí. porque como muy bien dice Miguel Ángel, no tenemos ni idea. Estamos hablando de un de uno de los momentos clave de la historia en el que es muy fácil a toro pasado y es la esencia de las conspiraciones coleccionar cabos sueltos para tejer una red diferente, ¿no? Eh, antes mencionaba Silvia, es cierto que la CIA tenía informaciones y avisos de este y de sesenta 365.000 atentados más cuando Ada Colau los mozos de Escuadra más bien recibieron ese aviso de la CIA de que podía haber un atentado en la Rambla de Cataluña hace muy poquito uh -huh. no Sin irnos tan lejos es cierto pero es que a lo mejor unos días antes recibieron uno del MI5 diciendo que oye, podía haber un atentado en Girona. Y una semana antes uno del FBI diciendo, oye, que a lo mejor hay un atentado en Lleida. Y dos meses antes, o sea, a toro pasado es muy fácil eh, coger esos cabos sueltos que están en todas las investigaciones y esto se repite. Yo este verano he estado visitando los santos lugares. Lo, bueno, más bien los lugares malditos. De, otras, de, de casos criminales terribles. El caso Asunta Basterra, hablando con vecinos, hablando con Gente que ha estado en el procedimiento judicial, en de la Luz, con Madeleine Macán. En todos los grandes casos mediáticos surge una teoría de la conspiración. Marta del Castillo, Madeleine, 11S, 11M, claro, pero y no cómo, de dónde sale la esencia. Una... Defienda a las otras, es decir, eh, yo no, no, general, la de los si, ese, es más, es más, sí, se se puede conspiraciones. Yo creo que la teoría de la conspiración es la versión oficial. Esa sí es una conspiración, eso es absolutamente increíble. Bin Laden desde una cueva. Por cierto, Pero vamos por cierto, ver. la <ríe> gente que dice eso no sabe, no sabe que la CIA no tenía ninguna advertencia Pero a eso. Ver, eso es la como CIA decir... es el único organismo que no tuvo Ven, ningún hombre, aviso. Eso ¿no? es como decir, el hipercor de Barcelona desde una ricotaverna del País Vasco. Hombre, por Por favor, ¿cómo se va a preparar un atentado como ese con tantos muertos, tomando chupitos de chacolí? No, pues claro que sí, desde una cueva, porque no, no es tan complicado. En, en la historia criminal, ¿tú cuando, yo he tenido la oportunidad de estar en prisión, de conocer en prisión a algunos de los grandes ¿Sí? criminales españoles. Vale, pero ¿conociste a Mohamed Tata? A Mohamed Tata, ¿no? eh, pero mira... El que pilotaba el primer avión. Pero hace unos días... Eh, ¿Qué estaba haciendo el día de antes? ¿En dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Con quién se vio? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Eh? ¿Quién le enseñó a volar a Mohamed Tata? ¿Le, le enseñó un piloto de Iván Chiribilla? ¿Le enseñó un piloto español? ¿Le enseñó un piloto español? ¿Le enseñó un piloto español? ¿Le hacía la tigresa, el, hacía la tigresa le... el día antes del atentado? Piloto... ¿De qué color llevaba las bragas la tigresa Yo cuando no le sé. pegó un tiro el comando no Madrid a... Hay no estoy hablando de, de eso, pero hay yo, yo recuerdo... Has haber... empezado el programa diciendo no, lo recuerdo... sabemos todo, claro que no lo sabemos todo, no tenemos ni idea Claro, pero yo recuerdo, quiero una respuesta. Por ejemplo, te el, te piloto, el piloto que enseñó a Mohamed Atta a volar dijo que no le había enseñado y que no estaba preparado para eso. Me lo dijo a mí. ¿Cómo se puede eh, decir que Mohamed Atta hizo eso? Bueno, a lo mejor el no pilotaba él, pilotaba el otro. Que 19 Mohemita? terroristas. No, no, sí, no di Miguel Ángel. no, di... no pilotábamos Hamitata. Eh, hay, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y yo creo que hay que meterse un poco en la presión de, de ellos. No es lo mismo condu eh, pilotar un avión que secuestrar un avión, tomar el control del avión y pilotarle. O sea, eh, ellos que se suponen que iban con cuchillos, etcétera, etcétera, la presión que hace falta para coger, eh, reducir a, con violencia a un piloto, ponerte a los mandos de un avión y impactarle es abrumadora. Miguel, Miguel, una de las que cosas que más me llama la atención, déjame, déjame hablar un segundo, Mohamed Atta, cuando coge los mandos del avión, una de las cosas que sí. trata de hacer es mandarle un mensaje radiofónico al pasaje, y se equivoca y se lo manda a los controladores. Hmm. A mí no me puede caber en la cabeza que un piloto experto que después de una de una pelea, coge un avión, un tri un triple 7 y lo empata contra una torre, luego cometa un error, un error pero ta tan de fondo, ¿no? O sea, no, no tengo una respuesta para lo de Ata, pero en serio que hay cosas que son eh, inverosibles, absolutamente. A ver, Juanjo y Mado, que no han opinado todavía. No, yo, yo sobre esto, la verdad es que tampoco tengo una opinión muy, muy formada. ¿no? Me ha interesado quizás más siempre por las consecuencias, por realmente cómo cambió el mundo. Y de hecho hubo un momento en el que se planteó dentro de la historia, como claro, la historia, sabéis que hay diferentes etapas, por pues la edad antigua, moderna, medieval y tal, y la edad contemporánea, que cada vez se va prolongando más y, más y más en el tiempo y había que ponerle un tope. Entonces se plantearon justamente este incidente, y además que coincidió un poco con el cambio también de milenio, para hacer una nueva etapa de la historia. Porque efectivamente ha habido cosas que han cambiado en el panorama internacional. Pero yo cuando hablamos de la teoría de la conspiración, me gustaría mm, saber de qué conspiración estamos hablando. Y luego, dependiendo de lo que estemos hablando, hay, las preguntas son totalmente distintas. ¿no? Yo he ido de a hablar desde que todo era un holograma, y ya nos conectan con el tema de la geopolítica con los extraterrestres, con las élites que están ahí, tal, el famoso autotentado, que es un poco lo que veo que más o menos está aquí sobre la mesa, pero luego, claro, autotentado cómo. Con detonaciones eh, dentro de las, de los de las torres o sin detonaciones. ¿no? Eh, luego está un poco también lo que comentaba Miguel Ángel ¿no? de, del tema de dejar hacer. Es decir, ellos se enteran de que está ocurriendo lo de Al-Qaeda y bueno, ahí hay un grupo, una especie de gobierno en la sombra o el propio gobierno principal que decide que eso fluya y luego vamos a un poco al río revuelto a aprovechar la situación. Y habría otra cuestión también, bueno, la versión oficial, que es Al-Qaeda. Sobre el tema de Al-Qaeda, además hace poco se ha publicado un artículo, a mí me parecía muy interesante, de, de ese desprecio que se hacía, un poco lo que comentaba Bruno, ¿no? Ese desprecio que se hacía a Bin Laden como que era el hombre de la cueva. Y hasta a partir de ese momento es cuando empiezan a meterse, eh, no, no captaban que la cueva es fundamental dentro del lenguaje islámico, porque Mahoma recibe la inspiración en una cueva. Y la forma, toda la liturgia, todo lo que era la vestimenta de Bin Laden y cómo se expresaba él en público, era evidentemente para comunicarse a los suyos. Eso dentro de la CIA era decir, un tío que vive en una cueva. No, no, es que precisamente ese era el marco de poder que hacía que se magnificara la figura de Bin Laden dentro de, de la gente que, que eran los los, los generales. Oye, Entonces, y, a partir de ese momento no no un segundo, espera. Pero ningún documento pero, de pero, la CIA, no, pero, ni la CIA que vivía en una cueva porque estaba en guerra en Afganistán contra los rusos y no había chalés. No, pero, no, no, había pero, cuevas, no, no, que no, es donde no, vivían no, toda no, la resistencia. Pero, pero es que eso está demostrado. Afganistán. No, es que cambia, cambia todo el perfil de los analistas. Mira, yo recomiendo ese artículo. Al Qaeda no nació, no es la la lista de los rebeldes que estaban enfrentando De, dejar, dejarle que termine de explicarse. No, y luego, lo que lo que digo es que eh, eh, cambió, por ejemplo, ya digo que ese artículo es un artículo muy amplio por un especialista y demuestra que cómo empezaron a incorporar analistas con perfil de, de conocimiento de las religiones y de todo lo que es el código lengua, de lenguaje simbólico, de, de en este caso del radicalismo eh, musulmán, para poder empezar a interpretar todos esos mensajes porque no estaban al corriente de ellos y los despreciaban y esos eran agujeros que, que explicarían lo que comentábamos, por qué mm, pasó desapercibido determinados movimientos ¿no? y luego hay una cuestión, yo creo que brutal que aquí además comentamos hace poco comentamos la noticia de cómo el Pentágono tiempo después, reúne en secreto a los mejores guionistas de Hollywood para que en esa reunión les digan, bueno, a ver qué se os ocurre a vosotros, de qué tipo de, de imaginad posibles atentados que podría sufrir Estados Unidos, porque evidentemente eh, nadie pensaba, yo creo, por lo que los documentos que han salido clasificados y lo poco que yo conozco, se hablaba así de secuestros aéreos, se hablaba de atentados, pero se hablaban de, de explosiones, porque ya los propios, las propias torres gemelas sufrieron un atentado en el 93. De eso es de lo que se hablaba, no pensaban realmente que pudieran utilizar como misiles aviones. Entonces yo creo que eso, ese ejercicio de imaginación... Eh, que, que yo creo que no se le ocurrió a nadie pues hacía que ellos estuvieran buscando en otro sitio no pensando realmente en esto y ahí puede ser que se explique un poco los ejércitos y luego cuando, yo solamente termino eh, cuando se habla de, de este nivel de detalle que yo creo que hay que hace falta estudiar cinco carreras para si es mmm, detonaciones, si los materiales y si no sé qué Yo creo que no, ahora mismo, aunque es tú estuvieras no es cinco carreras. una una detonación que una es sí, sí, pero te digo, yo bien. creo que ahora mismo no hay nadie que, ni, aunque tuviera cinco carreras, se hubiera dedicado 40 años trabajando de experiencia en, en demoliciones. Yo creo que nadie es experto en demoliciones, en demoliciones lanzando un jumbo contra un rascacielos. Eso es un escenario y, y tampoco lo puedes replicar para saber si tus hipótesis son correctas o no. Sí. Claro, entonces. Cuando hablamos de que aquí hay cosas extraordinarias, evidentemente que hay cosas extraordinarias porque esto es único. Yo no conozco ningún jumbo contra los muros de, del Pentágono tampoco. Entonces, claro, no sabemos si lo lanzas una segunda vez que es lo que ocurre, ¿no? Entonces, claro, es un escenario tan insólito que, que abre pie a todo. Que ya, hay ya expertos muy claro. formados, expertos muy formados, en un sentido y en otro, que, que tienen, te dan eh, o diagnósticos totalmente contradictorios. ¿no? Mado, cuéntanos... Pues yo la verdad es que estaba esperando que pasáis palabra <risa> y no dar mi opinión porque la verdad es que es un tema que, que bueno, pues eh, yo realmente no sé si fue un atentado terrorista, un autoatentado, qué hubo ahí, si hubo más, si hubo menos… Eh, Si hubo cargas explosivas o bombas, me resulta un poco extraño que utilizaran aviones, porque pues, si ya tenían forma de volar el edificio, pues ¿para qué? Para usar aviones, ¿no? Para luego echarle la culpa a los mismos, lo podían haber hecho igual. Y luego lo de lo del hombre de la cueva, yo creo que es muy habitual cuando pasa una cosa de estas características, que no te puedes creer que un Deste de, de o un Mindundi, que no estoy diciendo que Bilan fuera un destrebrado, pero bueno, lo vemos en casos como las niñas de Alcácer y todo eso, que, que ahí hasta su mismo padre no podía aceptar, porque uno no puede aceptar que dos destrebrados seres mediocres le han hecho eso a tres niñas. No te lo puedes creer, tú piensas que eso tiene que ser bueno. Una red redes, naf movies, de no sé qué, una diva como mínimo, una mente superior. No, pues eran dos mediocres, dos descerebrados sin estudios. Eh, pero pero Mado, o eh, sea, Irina había estudiado en las mejores universidades europeas, o sea, no, no tiene un perfil. Sí, por que eso no estoy diciendo, que que no, no, no, no, no, estoy diciendo he dicho que no, que no me refiero a su caso. Sé que había estudiado en las mejores universidades europeas y que venía de una familia con mucho dinero. Claro, Todos verdad. lo sabemos. Dieci el hijo 17 de 50, ¿vale? De su décima esposa que dejó un gran emporio al, al, al morir ese hombre, que lo heredó entre otras eh, que lo heredaron los hermanos, él uno de ellos, vamos, que no era cojo de tal, lo de salir en la cueva, sí, que era tampoco... una estrategia de marketing mediática como ha dicho Juan. Bueno, ahora bien, no. yo es que no sé ahí eso es lo que pasó, si fue que Estados Unidos hizo un autoatentado o si fue que hicieron un atentado, bien no no lo sé, no tengo la autoridad Eh, eh, la autoridad para, para decirlo ni dictaminarlo, me falta investigación me falta formación para decirlo lo que sí que puedo decir es que eh, es muy fácil polarizar estas cosas es que es súper fácil caer en las redes del terror imaginario, de sembrar miedo odio, qué fácil es y por eso precisamente, porque es fácil es que tanto unos como otros logran engañar a sus semejantes para convertirse en adeptos a la causa y me da igual de qué color sea Si son en Estados Unidos, o si son en el terrorismo árabe, o si es Colombia, o si es España, o si es ETA, o quien sea. ¿Quiénes son los culpables? Unos asesinos. Así, me da igual su nombre, el apellido, en qué país han nacido, eh, situación política. Ruiz, eh, Miguel Ángel Ruiz, eh, eh, conclusiones que nos queda un minuto para llegar a las dos de la madrugada. Una última palabra. Cuéntanos eh, Mar. Eh, lo digo sin intención, ¿eh? <risa> Miguel Ángel, eh, Yo muy brevemente, en, y daría por otro programa. Para mí, eh, de la manera que el 11S cobra de verdad sentido, no es si lo consideramos un atentado terrorista, sino lo, si lo miramos como lo haría un publicista. Como si fuera más bien, que eh, para mí era lo que era, una operación de guerra psicológica, y en la cual todo el escenario de fondo, el skyline de Nueva York, era la escenificación de un atentado. Había dos aviones, dos torres, el, la misión del primer avión era atraer la atención de todos los medios de comunicación de Nueva York sobre, sobre la primera torre, y el segundo, digamos, eh, el segundo avión, era su objetivo ser captado por las cámaras, que lo pusieron en ciclo durante... Eh, hasta, casi... aquí, hasta aquí este debate sobre el 11 s volveremos y hablaremos sobre ese asunto.